AFIP anunció nuevos plazos de recategorización y pago de monotributo. La AFIP formalizó la recategorización semestral del monotributo para garantizar que monotributistas accedan a los beneficios de la Ley de Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos. Los nuevos plazos para recategorizaciones serán entre el 11 y el 29 de julio próximo y la extensión hasta el 21 de julio del período para pagar la obligación mensual. Aquellos monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción.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 entre 29 y 30 en el Carmen. En esta oportunidad, los profesionales brindarán evaluaciones nutricionales y de factores de riesgo cardiovasculares y diabetes, test de detección rápida para VIH, sífilis y hepatitis C, vacunación contra COVID y vacunas de calendario obligatorias y evaluación odontológica. También habrá atención veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castración. Un servicio que informa más cerca. Let's buscan ordenar el tránsito en GONET en cercanías de escuelas. La Municipalidad de La Plata finalizó la prueba piloto para el reordenamiento de tránsito vehicular en la zona comprendida entre las calles 25, 31, 505 y 501 de GONET. Según se informó, la iniciativa se implementó en respuesta a los reiterados reclamos de vecinos del barrio con el objetivo de planificar mejoras en el ordenamiento vial de la zona norte del partido. El objetivo, según explicaron, es poder ejecutar la nueva señalética vial durante las vacaciones de invierno para que quienes circulen por la zona se interioricen de los posibles cambios La temperatura mínima para hoy en la región es de 1 grado y la máxima de 16 Nos encontramos mañana Un servicio informativo de la región